Si nos dicen que atos que hacemos, los acuchillamos. Eso cago allí. Comper. Según si me salgo yo, bitches. Hello, bitches. Lo t o d o celito. Tu fracaso en e l o s ya nos costó millones. Seguro salgo yo conmigo. I'm going solo. Ay, r u m a Han pasado 84 años desde que hice mi cumba. a a u m b a すぐにバイバイするのにキャッチマンキャッチァダイオン。え、eh,、あんたが一緒にパパイハロウィンあた Invito a todos los viernes a las 8 de la noche a s o t a n o Turro con DJ Jess y yo para que saques a tu a r d i s t a favorito y la radio se llene de flow. Solo、okay、música que se ajusta a tu estilo. por Radio K-Pop México, Oh, lollipop, la a que tu I'm going to go to the Dynamite. I'm going to go to the d y n g m i t e I'm going to go to the Dynamite. I'm going to go to the d y n a l i t e I'm g o i o go to the d y n a m i t レスカスギフユーラ e レス 21. It's been a long time coming, but w e here now. And w e about to set the roof on fire, baby. Uh oh. You better get yours, cause I'm getting mine. ガチンコチンマンヘッドスペックボン。オネイホードナーナンジャーオリンドベッティャー。イチェンドモンハンバングダッシュナーピーウサー。ダニダンキンソブルサー。ウルフクチャマスルニウチャー。アニノナペソタンジャーガチャーガチャーナンスクダス。アドンケ Buenas noches, bienvenidos a Sotano Turro con DJ Yes y yo. Este, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Que estoy muy emocionada porque, pues, el día. El día de ayer, las turras nos, nos mandaron una sorpresota, se reunieron después de haberse desintegrado. Estoy bien emocionada porque, pues, festejaron su décimo aniversario. Ay, casi quiero llorar. Entonces, este programa lo voy a dedicar especialmente a ellas. Por si tienen algunos pedidos, pues los voy a poner como casi al final. Porque, pues ahorita ya como que acomodé todo para platicarles un poquito de ellas, para recordar todo lo que nos entregaron. Entonces, quédate conmigo. Vamos a escuchar un, un ratito estas canciones y regresamos para platicarte un poco sobre este 21, cumpliendo 10 años. Este es de aquel debut en el 2009. Entonces, recuerda que estás en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Yesiyo y, y este es s o t a n o Turro. チーズのハーフ。 Take it slow, Take it slow. Rhythm man, my girl u s a m o s muchachos? <ríe> Ay, estoy muy emocionada, pero Ay, no sé cómo decirles.、Ah. Este, somos bien poquitas personas, pero no importa. Estamos los que los que queremos q u e estar. Bueno, ahorita todo mundo se va a ir. ¿no? <ríe> este Quiero mandar saluditos, aprovechar a mandar saluditos a las personas que estamos aquí conectadas. Está l a e d a está. Ahí estoy otra vez. <ríe> No sé si me está escuchando Juan. Este. Que más personas hayan llegado, las personas que estén en el WhatsApp. Muchos saludos. Este. También mandar saludos a las páginas que alojan el reproductor: Que son God7 a g a s e s México, w S Fire One, v e r d u s a s de Corazón México, God7 México, Blog O、oh、Mayopa, Cerdo Conejo, Hacia Love Stories, Doramas y Películas, Jesup Club de Fans y Blackpink a n y u a r y a Este. ¿Qué les puedo contar? Estoy muy feliz porque, pues, ya son 10 años. Yo sé que ya están separadas y cada quien tiene su camino de solista, como, como son las cosas, pues, como todo pasó, las cosas l a s que pasaron, este. Pero, pues, hay que apoyarlas, este. Las cuatro son muy talentosas y este. Eh, les voy a platicar un poquito. Pues hay muchas personas que a lo mejor no les, ya no les tocó conocerlas, aunque son ellas unas leyendas. Este, para las personas que estén incorporando sea lo que es el, el K-pop, pues les voy a platicar que ellas debutaron un 17 de mayo del 2000, 2009 perdón, bajo el sello de la YG Entertainment. Este, su nombre del fandom es Los Blackjacks. ¿Por qué le pusieron así? Porque en el, en el juego de Blackjack, el número 21 es el, el, ¿cómo se llama? el número más alto、eh, que puedes conseguir jugando. Este, ellas son cuatro, cuatro chicas muy talentosas.、Eh. Primeramente, YG les había puesto 21. De hecho, 20, 21, que había sido. Este, pero ya había una persona que estaba registrada con ese nombre, entonces decidió este, cambiarle a Chu N1, -E、que es Chu,、eh, que viene diciendo la N, e perdón, proviene del Next Evolution, por lo que su nombre significa la nueva evolución del siglo XXI. Este, pues como les digo, ellas debutaron en el 2009. Eh, primeramente iban a ser tres miembros: Iban a ser Boom, Ciel y m i n z y、eh, Pero pues en, en enero el YG este, dijo que Sandara,、pues、Sandara, que ahora es、pues, la Dara, <ríe> también iba a estar incluida en el grupo porque. Pues ya saben, él siempre dijo que, que las chicas、pues no、eran, muy fe, eran muy feitas y así, y, este, y pues ocupaban como pues una visual. Y aparte, él miró un documental porque Sandara ya era muy famosa en Filipinas. Entonces, este, pues nada más la, la, la incluyó. No, miró un documental y ahí es cuando a, a ella la mandan a, a, a llamar a YG Entertainment para, para que se uniera a esto que es 21. Este, la gente antes de que ellas debutaran, pues、eh, ellas hicieron la canción de. Bueno, salieron con Big Bang en la canción de Lollipop este, para un comercial para LG. Eh, también eh, toda la gente antes les decían que ellas eran las Big Bang femenino. De hecho, la gente pensaba que iban a agregar otro miembro este, porque, pues, para que fuera como. No sé, yo creo que la parejita de Big Bang. Pero pues no, este YG dijo que solamente iban a ser cuatro chicas. Este, y pues esas cuatro chicas lograron、eh, ganar nuestros corazones, se convirtieron en lo que ahora son. Lamentablemente tuvieron un trágico final. Pero pues hay que apoyarlas a cada una en sus, en sus、um, álbumes sol solitarios, en sus、um, carreras por solitario. Les voy a platicar、uh, aquí llorando. Es que me da mucha tristeza porque, la verdad, después de esperar tanto tiempo para que ellas se juntaran, este, por fin ayer ellas se juntaron y pues agradecieron a los, los Blackjacks por, por seguirlos tanto tiempo porque, aún después de que el grupo pues, ya se desintegró, este, los siguen apoyando y la verdad me da mucha, mucha, mucha, mucha felicidad. Y este, ¿qué les puedo decir? No sé, no sé quiénes estamos. Ya llegó Katia. Hola Katia, qué bueno que viniste a acompañarnos. Juan, creo que te habías caído, no sé, pero ahorita no estabas conectado. Este, muy buenas noches, chicos. Este, a todas las personitas que nos estén escuchando a través de reproductores, les invito a que se vengan aquí a la página principal de Cape Meds.、Eh, no sé, no sé. Ya sé que están acostumbrados a que les ha, e s t á n haciendo llamadas o, o no sé, molestar personas, hacerles bullying o cosas así. Este, pero no sé, quise tomarme como esta vez el programa como para homenajearlas. Porque pues son un grupo que me gusta mucho. De hecho, femeninos a mí no me gustaban. No, siempre eran como. Ay, las chicas, no sé,、eh, Girl Generation.、Eh. No, así como muy,、um, muy fresitas o así. Y ellas vinieron como a romper el estereotipo, vinieron a, a mostrar el papel como de chicas empoderadas, Este, fuertes. Entonces, no sé, creo que eso es lo que Ya realmente identificaba a, a 21, que、eh, a pesar de que no eran como las chicas bonitas. Su talento hablaba por ellas. Entonces, pues, una, una lástima que la verdad se haya desintegrado e ese grupo y, y todo lo que pasó con las chicas.、Este. También, pues, platicarles que、eh, cuando ellas debutaron, pues, debutaron este, con la canción de Fire, que se hizo muy popular, pero la que arrasó con todos fue la de I'm the Best. Un clásico, creo que estuvo en, en, las, en las 200 grupos de. Bueno, no, sí, 200 canciones en Billboard. Ahí se mantuvo. Este, sí,、eh, salió en varios países. Yo me acuerdo que una vez viendo la televisión en una compañía de televisión de México, <ríe> este, miré un video de ellas y dije,、oh, uy, qué, qué curada que estén hablando de K-pop y sobre todo que、eh, hablen de 2WN, ¿no? Como liderando, perdón, este, el K-pop. Pero pues las cosas cambian. En ese tiempo, pues no había tanta、eh, tecnología. Bueno, sí, pero no tan así. No estábamos tan unidos y cosas así. Entonces, ahora todas las cosas que han pasado, pues gracias a todos los, todos los grupos de antaño que lograron que ahora el K-pop sea lo que es, que se ha dado a conocer más. Este. Pues al final de cuentas es una competencia, este, quieren vender, quieren darse a conocer, quieren ser exitosos.、Eh, muchos se quedan en el camino, otros pues siguen triunfando y eso es muy bueno. Pero pues siempre hay que apoyar a nuestros fandoms, bueno, a nuestros grupos y a, sobre todo ser buenas en nuestros fandoms, no estar como insultando, este, aplaudir los logros de nuestros grupos, pero también a. a Respetar el logro de otros grupos, porque pues al final de cuentas a todos nos une la música y eso es lo que ellos nos quieren transmitir: música, no, no peleas o cosas así. Entonces, bueno, ya me salió mucho del tema. <risa> este, ¿Qué les puedo decir? Cuando este Fire、eh, de, bueno, lanzaron Fire, sacaron dos versiones: que fue una versión en Street y la otra versión fue en Space. Este, por eso hay dos videos de Fire. La verdad, pues, este. A mí me gustó más el de Street. <ríe> se me hace. Yo sé que el otro está como más futurista, pero no, este la verdad me gustó más. Se ven así como más chicas rudas y así. Y se lanzó un 6 de mayo. Bueno, en realidad se terminó de grabar un 6 de mayo. Porque en Inkin Gayo Este, ya debutaron un 17 de, de mayo, que es cuando ellas están celebrando. Este con, este, con esta canción, ellos、eh, lograron 5 millones de descargas. Y aparte, lograron 12 victorias en los shows musicales. Y aparte, ganaron la canción de del año con esta canción. Entonces, sí, fue un súper éxito. Después, este, las chicas pues, sacaron. Ay, yo aquí con t o d a mi ojerío. <ríe> es que dije, ah, no, pues, información c o n f i a b l e ¿eh? a d Ya después sacaron su, lo que vendría siendo su álbum completo. Y ya incluyeron este: que fueron siete canciones. Siete canciones. Este fue un mini álbum, mejor dicho. Y ya hace ratito les puse las canciones. <ríe> sí, obviamente. Sí. Hola, s o f í ya llegaste. <ríe> Traje, espero que hayas traído las almohadas. Te, te las encargué. Y también te dije que te trajeras el pirul por si nos caemos. <ríe> Porque ya uno no sabe cuándo se va a desconectar de esta cosa. Ya muchas chicas tuvieron fallas en lo que fue en la semana. Entonces, sí, este. ¿Qué les puedo decir? Ay, se me van a acabar las canciones aquí. ¿Qué les puedo decir? Hablo mucho. Y, y este, mejor les pongo un poquito de canciones mientras、eh, ordeno un poquito más la información. Y. Ya sé todo eso, r d e n a d o Este. Y seguimos hablando de Chuuanyuan aquí en su décimo aniversario. Muchas gracias a las personas que están ahorita conmigo. Está s o f h i e s t á Laida. Está Katia. Está Juan. A las personas que estén en WhatsApp. Vénganse para acá, para a la página principal, perdón. Para interactuar. Para, para darles saluditos personalmente. Porque casi no me meto mucho al WhatsApp. Este. Entonces. Si se pueden venir acá a echar más bola, <ríe> a platicarnos de sus experiencias. Este, si conocieron a 2Wanyuan, si no la conocieron, qué canción les gusta más de ellas. Bueno, las personas que la habían conocido, los que no. Pues, pues ahora la van a conocer. Ya después ni modo se, se desintegraron, pero aún así puedes tener tu vaya. Entonces, pues vamos a unos comerciales. <ríe> bueno, no es cierto, vamos a unas canciones. <ríe> Ah, bueno, Sofi sí trajo sus almohadas. Vamos por unas canciones y regresamos aquí a s o t a n o Turro. Estás en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. 俺のサランゲーラーも生きてるよ。<音楽> 你要我你要我你要我 t á Noturro. Radio K-Pop México, la música que se ajusta a t u este g u s o Ya regresamos. Este, bueno, creo que ordené un poquito aquí mis ideas. Pero bueno, déjame les platico que el primer álbum que sacaron completo, ellas lo sacaron en el 2010. Se llamó To Anyone. O to anyone".、Eh, lo sacaron el 9 de febrero del 2010. Y aquí venía una canción que se llamaba For Me.、Eh, esta canción la usaron para este, un comercial de Samsung. Y a pesar de que ellas no promocionaron a, este. Este álbum, este. Fue un éxito rotundo. <ríe> la verdad, este. Sí, sí participaron. Bueno, fueron. Ganaron 11 veces, este. Con estas canciones. Creo que venía la de l c a Nobody.、Eh, ganó 11 veces en diferentes programas de música. Este Clap Your Hands también.、Eh, Eh, tuvo este, victorias seguidas en, en Music Banks con Go, Go Away. Y、eh, también, este. Ay, estas canciones, qué bonitas. <risas> ¿Qué les puedo contar? Estoy muy emocionada. Cuando grabaron, este, casi no ellas, casi no les hacían como mucha promoción al principio. Pero aún así pegaban mucho. Este, tenía todo el apoyo de. De los, de los fans, <risa> este ya ellas se habían creado. Pues su, su club de fans,、uh, este que les puedo platicar cuando ellas debutaron, deciden debutar en Japón. Debutan en, en creo que fue, en, en, en, en, en, si no mal recuerdo, fue un 16 de marzo.、No. No, no. Aquí olvidando viejos momentos. No sé q u e iban a, a lanzarse en Japón a finales de diciembre del 2010, pero siempre no lo hicieron porque hubo un tsunami. Fue este y pospusieron muchas, muchas cosas. De hecho, pues muchos grupos Este ayudaron cuando hubo concierto para, bueno, hubo a l g u n o s donaciones para ayudar a Japón. Este. Hubo un, un programa japonés que se llamaba Mesamashi. Este que se usó, pues para bueno, ahí participaron ellas para juntar dinero para, para ayudar a los damnificados ahí en Japón.、Eh, pero ya, he, déjenme saco mi maldita de esto. Rayos, ya el por qué se me perdió eso cuando debutaron. Dios, debía haberlo subrayado. Es que tengo muchas fechas. Creo que fue el primer álbum de larga duración del grupo. Fue lanzado el 16 de marzo en Japón. e e n n t o c Si debutaron un 16 de marzo en Japón. Ah, no es cierto, ya me acordé. ¿Dónde lo anoté? Fue un 9 de marzo. Debutaron un 9 de marzo en Japón del 2011. Ay, ya sabía que yo lo había puesto por algún lado. Este, también hice un álbum japonés. Tirando hojas, aquel loco. <risa> este, pero la verdad, las canciones que me encantan de ella, la de Missing You,、eh, la verdad es una de mis canciones favoritas.、Eh, creo que la de I'm the Best, uno se vuelve bien perras <risa> cuando la escucha, porque no sé cómo que te da energía. Aparte, ellas levantaban como Como esos ánimos en los, en los conciertos que daban. Ay, lo siento si escuchan. Perros aullando, no sé por qué este, le tienen miedo al carro de los tamales. <risa> Entonces, ay, creo que eso no había dicho en vivo. <risa> este, No, la verdad es un, un grupo maravilloso, me hubiera encantado que hubieran seguido. Ya en el 2012 lanzan otro disco que se llamaba I Love You. Ahí fue su primer tour que se llama New Evolution Global Tour. Y sí, este, fue en Japón. Lograron un quinto lugar en los Oricons. Y vendieron más de 30.000 copias. A, ver, a pesar de no haber sido promocionadas. También este, llegaron a los, a los 100 de los Korean Hots. En los Gaeon. Ga, Ga, es que, ¿Cómo se pronuncia? g a o n Y número 5 en Oricon. Y además vendieron 2.7 millones de copias en Corea del Sur. Y más de 200.000 en Japón. Eh, y también fue uno de los videos musicales más vistos. Este, ahorita ya sabemos que, pues obviamente, ya la gente hasta se dedica a ver videos. No sé si les pagarán. Ahí sí hay un trabajo así que suave. Yo también quiero uno así. Que te paguen por ver, <ríe> por ver videos. <ríe> y pues, ya en el 2013. t a m b i é n decían que según este Will I Am de Black Apiece, e s les iba a producir un disco que las iba a lanzar a Estados Unidos y c h a l a y toda la cosa. Y que habían grabado canciones y no sé qué y que tanta cosa. Pero pues no lanzaron nada, no, no lanzaron nada. Al, al, ay, me corte. Este no lanzaron al. al A Estados Unidos, la verdad, hubiera, yo creo que si hubieran pegado. A lo mejor si hubieran pegado porque Pues tenían presencia. Este No sé, no es para comparar con Blackpink, b l a c k pero i n k p d ó n p e r siento que tenían más energía que Blackpink. Yo sé que Blackpink va empezando y toda la cosa, pero cuando Chu Wanyuan d o empezó y empezaron bien perra, perrazas. <risas> Empezaron como bien, no sé, con mucha energía. Y, tu, y esta Blackpink, la verdad, yo las miré como muy desganadas. No sé, quién sabe, a lo mejor ese es mi punto de vista. Igual Blackpink me gusta, este, me gusta, la verdad. Este, es, pero no es lo que. No, es lo, no, no han llenado todavía el trono de, de las patronas. <ríe> todavía, la verdad, ay. Este, les falta bastante y ojalá que, que vayan creciendo porque eso de, por ejemplo, yo sé que todo el mundo decía que a YG le ponía más enfoque a Ciel y todo y que ahora le está poniendo mucho enfoque a, a Jenny. Este, sí, y es, ojalá no les pase lo mismo, la verdad. Este, como les platicaba en marzo, el. El cantante Will I Am, que él estuvo como en parte de un proyecto、eh, para que hicieran como una colaboración. Creo que la canción se llamó Taking the World On. Este, es una colaboración que tienen con él, es una colaboración en inglés. Y l o usaron para un proyecto de Ultrabook、eh, Intel. Y este, la canción está muy buena también. a y será q u i é n no escucha. A ver si la puedo poner. Este.、Eh, no, no entendí. No se mocharon con el negro. Por eso no les dio trabajo. Ah, eso dice Juan. A lo mejor. No, es que.、Ah, puede ser. A lo mejor. No sé, quién sabe. En ese tiempo todavía, como las girl groups. Este, no estaban así como que pegando mucho como ahora que. Que se les abrieron muchas puertas. Sí, la verdad dejaron un buen camino y está difícil de llenar. Y pues. Esperemos que. No sé, yo todavía tengo la esperanza que pase así como s e x Chicks. Que se reúnan. Si ya se reunieron para comer y festejar el décimo aniversario, ¿por qué no se pueden reunir para una canción? ¿Por qué? No, la verdad sí me encantaría que se reunieran. Sería súper h i t a z o volverlas a ver juntas. En el escenario, imagínate que hicieran como un tour.、Ah, yo, la verdad, seguiría.、Sí、no importa. Cuando, si me tuviera que gastar bastante dinero, tendría que ir. Bueno, no, si fuera en, en Corea, pues obviamente no. A menos que lo planeara como muy bien. Sí, la verdad, seguiría.、Sí、Pero como no está pasando, <ríe> Este, pues voy a seguir ahorrando mis pesitos. Ya me perdía para ir a ver a Blackpink. <ríe> Porque dicen que va a venir, van a venir a México. Así que quién sabe. Solamente nos dan falsas esperanzas. Yo aquí tirando. Aquí. Pero. b u e no, sigamos hablando de Chu w n y w a n Que ahorita ellas son las que mandan. Son las patronas. Este, por los siglos de los siglos. Este. Muchas veces, pues decían que. Los que la culpable de todo. De que se separaran y cosas así. Era Ciel. Porque le daban como que. Todo el visto a ella, que a fuerza la querían debutar en Estados Unidos y que era así: él para acá, así él para allá, así él tomándose fotos con todos los artistas de Hollywood, con, con todos los de la marca Chanel. Este se hizo amiga de, de Scott, ¿cómo se llama este tipo? Sí, es Scott, Scott, no sé. Pero el chiste que se hizo amiga de él y él decía que era su musa y no sé qué. También estuvo pues en Chanel. Este. Ah, Jeremy Scott, ya me acordé. Este. Y pues anduvo fotos por aquí, fotos por allá. Este, últimamente sé que va a grabar un programa que se llama m a r CL9. Y este, iba a entrevistar a varias celebridades. Dicen que va a entrevistar a Paris Hilton. Quién sabe si sea verdad. vez Sea mentira, pero si es así, pues que le vaya muy bien, porque su álbum, pues quién sabe para cuándo. ¿no? <ríe> porque la verdad, este cuando Pargun lanzó su álbum, ella fue un éxito rotundo. No me refiero ahorita Spring, sino cuando ella lanzó las canciones de, de y o u a n d i y Don't Cry, fue un éxito, un s ú p e r éxito, la verdad. este, Ya después lanzaron a s í e l con The Bad d e s t Woman. Pero pues no fue tan, tan exitoso como p a r b u n También que la lanzaron con esta Hello Bitches. Hello, bitches.、Ah, este, también este, esa t e e s es la canción, esa la verdad, se、sí、me encanta. <ríe> está está muy, muy suave, la verdad. le Hubiera estado suave que la debutaran con esa, pero no la debutaron con Lifetime. Lifetime. En Estados Unidos, pero no pegó. Aunque salió bailando con negros y toda la cosa acá, pero no pegó. <ríe> Entonces, bueno, sigamos. En el trágico deceso de c h u u e n e y a n fue. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En el 2016 ya por fin anunciaron, pero r e c u e r d e n que todo fue porque. Pues, Por ejemplo, m i -si、n z y ya quería sacar su solo y YG no le dio la oportunidad. Entonces se cansó. Luego fue el escándalo también de esta Park b o w Ya ven que, pues, consumía metafetaminas. ¿Son metafetaminas? No, es anfetaminas. Pero son ilegales en, en Corea. Este, entonces, pues, la. La, la cacharon a pesar de que ya lo habían cubierto así. La gente ya saben cómo son los reporteros coreanos. Ya ven cómo traen a p o r e Seuri. p o r e Seuri, bebé. Este, no, pues los reporteros le sacaron otra vez los trapitos. Y pues ella tuvo que parar todas sus actividades. Este, Chu Wenigwan hacía conciertillos ahí en Corea. Porque todavía no estaban como promocionando una canción así en, en grande. Este, Porque ya habían pasado la, la última canción de Crash. Bueno, con su disco Crash. ¿Qué Este, e les puedo decir? Este, Fui fue muy. La verdad, yo miraba. ¿Cómo se llamaba este?、Eh, donde son como todos.、Eh, muchos artistas y van a, a vivir todos juntos a una casa. Ay, ¿cómo se llamaba ese maldito programa? Rayos. Este. Uh, no me acuerdo cómo se llamaba. Si alguien se acuerda cómo se llamaba e s e programa, por favor que me, que me oriente. <ríe> eh, eh, eh. Bueno, el chiste es que e s e programa yo lo miraba porque la verdad, pues era muy tierno ver a Perpum con, con sus hipopótamos ahí comiendo elotes o comiendo a escondidas o entrevistando gente. o... Yo la verdad pensaba que si iba a este. No sé, enamorar ahí o algo iba a pasar, pero no pasó nada. Porque pasó esto de, la, de las pastillas y todo, pues su carrera se detuvo, se fue al g i a t u s ya... Dicen que ya, ya no renovó el contrato, pero en realidad yo pienso que YG ya y el, los directivos le dijeron: s a r s q u v pues que ya no, ya no hay que re,、eh, renovarle el contrato, porque pues. Pues, o sea, es mala reputación para la empresa y no sé, nada más como que dile que tiene la puerta abierta, pero pues no. Pero se le miraba mucho en las, en las instalaciones de, de YG Entertainment.、Eh, de hecho, hay un programa, por ejemplo, de t s e o r y que está en Netflix, por si lo quieren ver. Este, ahí sale p a r p u n en un capítulo. No, no se llama Big Brother Juan, por favor. Este. Allí sale para Boong y la entrevistan y sale ahí jugando y así. Y este, siempre todos elogiando pues la buena voz que ella tiene y, y así. Pero pues ella desde hace bastante tiempo firmó con Dean Action. Entonces, pues ya ven que ahora en, en lo que fue abril ella sacó su disco y le fue muy bien. Y luego ahora. En mayo sacó su otra canción con una colaboración con, con Wayne de, de, Es de Mamamoo, ¿verdad? Sí. Este, pues sí, le, fue, le ha ido muy bien. l a c a n c i ó n e s t á muy bonitas. La verdad, están muy bonitas. t e、oh, Qué triste. Qué triste es hablar de esto. Pero si no lo saco ahora, no lo voy a sacar nunca. Y pues ya, pues en el 2015, pues ellas, este, pues, f i n i t l a r <ríe>、eh, les pasa esto, pues, de, si él está con su debut en Estados Unidos, pues, creo que todos pensaban que iba a debutar con la canción de Dr. Pepper, pero no, no debutó con esa. No sé cómo se le ocurriera esa canción. Yo creo que estaba ahí esperando a que la atendieran y estaba tomando Dr. Pepper o qué sé yo. Pero pues se le ocurrió esa canción. Muy rara canción, pero está muy chacalosa. <risa> este. Pues no, debutó con Lifestyle. Life y pues ya en el 2016 se escuchaban rumores de que ya m i n c pues ya no iba a renovar contrato. q u e Pues porque ya había acabado su universidad. Y haz de cuenta que cuando Guayi le dijo a m i -si、n z y que sacara su solo, m i n z y no quiso porque estaba estudiando. Pero cuando ya Guayi、pues, no le quería sacar nada, esta quería que le sacaran su solo. Pero pues Guayin le dijo: Ah, espérate, hay como que mucha lista. Y pues sí, ya saben que tenía los Winner, tenía los Icon, tenía pues por debutar a las Blackpink. Este, ¿qué más tenía? Tenía a l e g i a Acmo. Y pues no había como. Creo que el que sigue todavía esperando ya que lo saquen algún día es Juan. Desde que se cambió de compañía, nada más estado,、eh, ha sacado un, un álbum, un mini álbum. Entonces, imagínense qué triste está. Por ejemplo, elegí que solamente ha sacado dos discos. Colaboraciones, sí, muchas colaboraciones. Pero dos discos, ay, no manches. Qué triste y qué desperdicio, la verdad, de talento. Y pues, t a m b i é n sí pues, se cansó. No renovó contrato. Y pues. Dijo, ya me voy. <risa> dijo, ya me voy. Y aparte, pues, ya. Dijo YG, pues yo quería este.、Eh, yo quería todavía conservar a Tsu Weniwan, pero pues con la salida de m i s、sí, s y llegamos a la conclusión de que、eh, pues、el, el, grupo, el grupo se tenía que r e s o l v e r y pues.、Um, pues siete años, pues ni modo. <ríe> Ya ni modo, pues hay que apoyar a las artistas en solitario. ¿Qué más podemos hacer? Este, muchos fans, la verdad, le tiraron mucha, mucho odio a Mincy、sí, porque la culpaban de la disolución. Porque decían、sí, que por qué no se había esperado a p a r v u o m pero p a r v u o m no había renovado. Entonces, pues, ¿para qué la critican? ¿Para qué le mandan su odio? Si、sí, tampoco p a r v u o m es la culpable, ¿eh? sino que ya saben, los. Los altos mandos tal vez ya no les quisieron poner presupuesto. Vieron que a lo mejor ya estaban como. Este, como que ya muy roquitas. Bueno, las es que sí ya estaban un poco grandes. Pero. Pues igual hubieran tenido éxito. Sí, tiene demasiados artistas buenos, Katia. Muchos artistas buenos que los tiene ahí en el olvido. Porque pues se está enfocando, por ejemplo, ahorita mucho en Blackpink. Ahorita ya debutó. Bueno, debutó, perdón. Ya ahorita ya sacó este otro álbum, Los Chicos de Winner. Vayan a darle su amor, se llama. Oh yeah. Su álbum. Este. La canción está como muy así, como muy veraniega. Hubiera estado más suave que la sacaran como eso de julio, pasando como la primavera. Porque la canción está así como que muy playera y así. Este. Ya saben, con el swag que los caracteriza. Entonces, sí. Yo sé por qué, YG, s o p h i e p o r qué? ¿Por qué no s hace esto? No sé. Yo, toda, todo, todo el tiempo que he seguido a la YG Entertainment, este, me he preguntado por qué, por qué nos hacen esperar tanto. Pero sí, cuando ya ellos vuelven con un comeback, la verdad vale mucho la pena. Y, y no sé, la verdad, este, estaría bueno que lo hicieran dos veces al año de perdida. O de perdida una vez al año, no sé, una canción, un disco por año, no sé. Pero sí es que la gente lo que pasa, este, lo que pasa es que lo que van a lograr es que, por ejemplo, los artistas, pues bueno, perdón, los fandoms o las personas se vayan a variarle y ya no que se queden como en un solo fandom. Entonces, tal vez mucha gente sí espere, sí espere aquí a que salgan del sótano, pero. Hay otra gente que no, pues, o sea, les llama más la atención las modas y cosas así. Entonces, pues, abandonan los fans. l o ¿Cómo los... s se llama? Los clubs de fans. Este, ya. Ojalá no pase eso con mis, mis Big Bangs hermosos. <ríe> Toda deprimida. <ríe> Pero no, este. La verdad, estoy muy triste, pues, porque. Ya sé que ya pasó tiempo desde su separación, pero igual no l o he superado. Creo que nadie que le guste la YG Entertainment o a los Blackjacks hayan superado la, el deceso de este grupo porque Pues tenía muy buena música. La verdad, eran como bien chacas esas mujeres. Este. Tenían energía, poder, no sé. Mucha, mucha, mucha, mucha energía, ¿eh? sobre todo. Buena vibra. Entonces, bueno, déjenme. Me tomo un vaso de agua para pasar este amargo dolor. Vamos a, a continuar con la música. Este, espero estén disfrutando este especial de décimo aniversario de 21, las patronas. Las patronas de. De toda la del K-pop por los siglos de los siglos, estás aquí en Radio K-pop México. Yo soy DJ j e s s Yo, e s o es Sotano Turro. Continuamos. よくもくそい。 Con la música que se ajusta a t u e s t i l o d o Ya regresamos, chicos. Este Pues ahora. A... Espero que les esté gustando ese t especial para Chu Weniwan de mi parte. Porque. A mí me encantan, fueron un gitazo, siempre serán un gitazo, toquen lo que toquen. <ríe> y,、eh, y espero les guste, les esté gustando al equipo 21. <ríe>、eh, pues d é j e n m e platicarles un poco de ellas, de platicarles de las integrantes. Les voy a platicar primeramente de una de las vocalistas、eh, con una voz maravillosa, con un color súper diferente a todas las demás cantantes. Que b a t a l l ó mucho para entrar a YG Entertainment. De hecho, cuando ella este quiso, ella audicionó este, varias veces, intentó tres años entrar a la compañía. No la aceptaban. Porque, pues, para u e s p para el estándar, pues no, no, como que no llamaba mucho la atención su voz, según. Entonces, pues a lo mejor también, por, porque como era, no era muy agraciada. Como todas las demás artistas que. Que h a pertenecido a otras compañías y así. A lo mejor no se fijaban o no daba el potencial que. No mostraba el potencial que ella tenía. Este sí estuvo tres años、eh, tratando. Este. Es la más grande del grupo. Ella, este, es de 1984. Tiene. Ya, ya está grandecita. <ríe> ya está grandecita la. a p a r l b o o m Este, la verdad es mi cantante favorita de todas las, de todas las solistas que pueda haber. Este, para un, la verdad, esperarla tanto tiempo para que saliera de las sombras. La verdad, yo pensaba que ya no más, ya no iba a debutar porque, pues, el tiempo y tiempo pasaba y, y pues, ya ven que la edad no perdona y, y pues, aparte, pues, ya saben que. Pues siempre se ha reconocido de que. Bueno, no se ha reconocido de su parte, pero siempre hemos sabido todos que se ha operado muchas veces. <ríe> que su cara, pues ya no es lo que era cuando ella debutó, que era muy bonita, para mi parecer, era muy diferente a las demás este, cantantes. Sus rasgos eran muy bonitos, muy finitos. Era de piel blanca, bueno, sigue siendo piel blanca, pero eran rasgos muy bonitos. La verdad, ahora sí, pues sí se pasó del botón. <ríe> pero pues sí se ha cirugiado hasta la nariz y pues así ya parece una muñeca. <ríe> pero a veces sí da un poquito de miedo. <ríe> pero pues sigue siendo Parboom al final de cuentas. Este, maravillosa. t i e n e un rango de voz muy, muy amplio. Y、eh, últimamente, pues ella este, sacó su, su disco Spring ahora en abril. Este,、uh, ok, <ríe> fuertes declaraciones aquí. Este, es, ella mide 1,65. Su tipo de sangre es AB. Pues debutó en 2009. Pero antes de eso, ella ya había salido en. En varios,、eh, bueno, había salido en videos y aparte h a b í a hecho colaboraciones con, con los chicos de, de Big b a n k Pues a ellas, primeros, primeramente sus papás, pues no querían que pues, ella cantara, ya saben, típico de todos los padres ahí. <risa> no querían que ella cantara, pero pues、eh, ella, pues es algo que a ella le gustaba, entonces pues, al final de cuentas, pues la terminaron aceptando, apoyando. Otra chica de las que les voy a platicar es Sandara Park. Dara. La Darita. La tablita. Este. Ella nació un 12 de noviembre de 1984 en Busan. Ya sé, s o f i a no me digas. Es una vocal, es bailarina y es actriz. Ya últimamente, pues ya más actriz que todo lo demás. Este. Su tipo de sangre es A. Mide 1.62. Este. Pues ella. Es muy reconocida en Filipinas. Es muy amada en Filipinas. Participó en un programa de variedades. Y de hecho, cuando Guayi la encontró. Este. La, mandó, la miró a la n d ó m en el documental que se llamaba Yo soy Sandara Park. Está en YouTube. Por si lo quieren ver. Platica mucho de, de todo lo que ella. Luchó para llegar a donde está. Este. Desde que empezó a concursar en un, un, un programa de canto, este, donde ella terminó pagando las deudas de su familia porque su padre los abandonó, se fueron a Filipinas ellos. Este, ella empezó a trabajar desde muy chica, este, ayudando a su mamá. Ahí andaba en la calle, de hecho, en Filipinas se, transporta, se transportan mucho en motocicletas y cosas así. Sí, es muy bonita. Todo el mundo le dice que es una vampiro porque se mira súper chiquita a pesar de que, que ya tiene sus añitos. <ríe> es muy bonita y, aparte, tiene un carácter muy bonito. Este, es muy buena actuando. Yo he mirado varios de sus dramas, sus películas. Este, la verdad, tal vez no tenga la voz más perfecta, pero hace lo que puede y siempre se esfuerza en. En no d e j a b a mal al grupo, o sea, siempre se esforzaba, daba su máximo de, para, para que True Winnie o n fuera lo que fuera, porque pues todo mundo no le tenía fe. De hecho, ella es la que más、eh, sobresalía en los programas de variedades, porque siempre, siempre tiene que sobresalir a alguien, ¿no? Porque pues al final era la visual y así tenía que como hablar más que todas las demás, porque las demás siempre han sido como. Pues hasta e l l a también h a sido como muy tímidas, a pesar de que ellas demuestran que son como, como súper fuertes y así. Este, realmente son, son chicas tímidas y, aparte, las mostraban como mujeres súper grandes, no sé, que se miraban ya de grande, de grande edad. Pero no, en realidad tenían que cuando debutaron m i n z y tenía como 13 años, Siel、sí, tenía como 15 años, este, p a r v u n creo que tenía 18 y Dara tenía como 16 más o menos, 16, 17 años. Entonces, sí, este, las, Parvun, lo que es m i n z y y Siel、sí, debutaron muy chiquititas. Este, pues de hecho, toda su vida se le ha pasado entrenando, está m i n z y por ejemplo, toda su vida e s d e Que estaba en la primaria, que vendría siendo de a l í subieron un video de ella bailando. Entonces, Guayi le gustó cómo ella lucía en el video, cómo bailaba, y pues la mandó a llamar y así, y la empezó a entrenar. Pero bueno, ahorita le tocará a m i n z y Déjenles p l a t i c o de si él, si él, este, le iban a hacer. Bueno, según le dieron debut en, en Estados Unidos, pero la verdad hasta ahorita no ha pegado. Este, como que algo le falta, yo creo que a lo mejor algún escándalo con algún famoso para que llame la atención. <risa> Tal vez eso le funcionaría. Este, su nombre es l e e s h a Erin, conocido más bien como s i e l Este, nació el 26 de febrero de 1991, entonces esta chiquilla debe tener como ahora unos 28 años. <risa> este. Es, una, es vocal, es rapera y es la líder del grupo, o era la líder del grupo.、Eh, pues ella se、sí、debutó en 2009. Su tipo de sangre es A. Mide 1,62 y、eh, habla francés, inglés y japonés. A ella le encanta escribir canciones, ir de compras y dibujar, especialmente. Eh, eh, le gusta pues,、eh, escribir canciones y, rap, y pues, el, lo que es el rap, ¿no? Este, ella, cuando empezó, realmente no cantaba. De hecho, no es una gran cantante, si se pueden dar cuenta. Este, pero se fue trineando en la, en, en la empresa y la hicieron cantar. De hecho, dicen que GD, GD, G-Dragon, le ayudó mucho para que ella pudiera cantar. Porque creo que la gente pues, le hacía c o mucho o m tipo bullying porque pues, no, ella no cantaba. En el final de cuentas, ella era rapera. Entonces, sí, este. Fue aprendiendo a, a arreglar lo que fue su voz. Este, bueno, no arreglarla. A, a hacer. Como encontrar su voz, se podría decir. Este, y pues sí, siempre he sido como una, una chica mala. Siempre he representado su papel de chica mala. Pero solamente representaba porque al final de cuentas ella siempre decía que. Solamente eso era como un, un disfraz. Porque al final de cuentas, si él era pues. Bueno, es, perdón, hablo como si s e h u b i e r a muerto. Sí, él siempre ha sido como una persona así como muy tímida y así. De hecho, todas ellas han sido como muy tímidas, casi no se relacionaban socialmente porque, pues, la mayor parte de su vida se la pasaron en entrenamiento o en giras. Entonces, pues, yo creo que eso también le ha dificultado un poco para、eh, el debut en Estados Unidos, para su, su debut, porque. Si se pueden dar cuenta, pues en Estados Unidos son gente con una mentalidad muchísimo más abierta. Quién sabe, a lo mejor porque son chinos y a lo mejor esa sangre brinda ahí, o sea, es, es normal ahí. <ríe> porque acá creo que nada más es AB o O, o creo que sí, ¿no? AB o O, o positivo o negativo, cosas así. Entonces a lo mejor es como su tipo de sangre, ¿no? Les voy a platicar sobre m i n z y m i n z y su nombre es e a con Minji. Ella nació el 18 de enero de 1994. Ella es vocal, es bailarina y es rapera. Este, pero pues casi no se le vio mucho, mucho, mucho rapear porque, pues casi e m Prado e p a c a d o r a era así. él no. Pero sí tiene una muy buena voz. De hecho, pues ya ven que ahora ella es solista. Este, tal vez no ha tenido como el éxito que tiene Boom. Porque, pues, la mayor parte de la, de la. casi no la enseñaban, pues, mucho en Chu Buen i g a n De hecho, era de las menos así como mencionadas o que salían como mucho en programas de variedades y cosas así. Que siempre era la que iba en Sandara o Iván s i g e l o, o Boom. Pero, por lo general, siempre iba a Sandara, ¿no? A representar ahí a Chu Buen i g a n Este. Ella, pues、eh, la encontraron porque una persona subió un video de ella bailando. Entonces, g u a y se le hizo curiosa y pues dijo: Esta la voy a entrenar. Ella estaba en quinto año de primaria cuando c u alguien n d o a subió un video de ella baila bailando. b a a i l perdón Y pues la llamaron para una audición y y pues la hicieron aceptar aprendiz. Y ahí estuvo entrenándose en lo que fue canto, baile y rap. También le enseñaron idiomas. Este, le enseña, ella habla chino, chino mandarín y japonés, aparte de, de lo que es el coreano. Este, participó en un, en un programa de baile que se, en, en Wanju y ella ganó. Y pues ella desde chiquilla quiso este, ser cantante,、eh, le gustaba mucho ver. Videos musicales y aprenderse los pasos, de hecho es muy buena memorizando, entonces luego luego se a p r e n d í a los pasos. Por ejemplo, Lisa también es así. De hecho, la otra vez m i r e un programa donde la posee una que se aprendía unos pasos y luego, luego lo s memorizó. Así que cura d a esa gente que tiene esa habilidad de, de memorizar súper rápido, ¿no? Yo、ah, ahí ando batallando cuando. Se me olvida qué hice ayer o qué hice en la mañana. Así que imagínense esa gente que tiene esa gran capacidad porque se las desarrollaron desde muy pequeños. La verdad, qué maravilloso. Bueno, les voy a seguir poniendo cancioncitas. Regresamos y les voy a platicar unas curiosidades sobre 21. Este, antes de que esto termine, este especial. Eh, muy, quiero mandar saludos a las personas que están ahorita conmigo. Sofía, muchas gracias por estar aquí. Laida, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Katia, muchas gracias. Gracias por estar aquí. A DJ Leslie, a Juan. Este, quiero mandarles saludos a las personas que están ahí en el chat de WhatsApp. Casi no me fijo, no me asomo mucho. Y si se pueden venir para acá a c á a l a página principal, se los súper agradecería. A las personas que los escuchan por las demás plataformas. De Radio t e l e f ó México. Este. Ay, ¿cómo me dejé la boca? <risa> Quiero agradecerles a a las personas que. Bueno, a las personas. Quiero agradecer a, a las o s l o las páginas que tiene nuestro reproductor: que son God7, Agasus México, WS Fire One, Verdusas de Corazón México, Godset en México, Blog of、oh、My Opa, Cerdo Conejo, Ace Love Stories, Doramas y Películas, y e s u s Club de Fans y Blackpink in Yo Area. Este, quédate aquí conmigo. Estamos en un especial de 2-21 por su décimo aniversario. Estás en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. t Be the o l l I'm doing all day in thinking about you.、Yeah. You're a young boy, I see you. Need to be a boy. s e e y to be a boy. o u a e n t gonna l e Good y o u r e so cheeky. No, no, bad boy. Can't try not to play the game. 次こしき。<音楽><音楽> J.J.、Yes、y yo. J.J.、Yes y, yes、y yo. Ya regresamos, chicos. ¿Saben q u e estaba pensando? En que hace bastante tiempo yo grabé una canción de 21. Y se las voy a poner. <ríe> se las voy a poner, chicos. A ver, así que no se vayan a reír de mí escuchándome cantar. Dije, pues si es un homenaje, pues los voy a hacer mi homenaje cantándoles una canción, no en vivo, porque la verdad voy a valer cacahuate. <risa> porque pues igual no me preparé, pero igual ahorita se me ocurrió. Dije, ah, pues voy a, voy a bajar la canción que, que hice hace bastante tiempo, un día de depresión. De hecho, me gusta cómo traducir las letras. O adaptarlas para poderlas cantar, según yo. Este es uno de mis hobbies.、Eh, pero bueno, antes de, de poner esa canción, les voy a platicar un poquito sobre las curiosidades de The Twenty One. Primeramente, <risa> el grupo、eh, iban, a, eh, iban a debutar perdón, como solista c i e l i y Boom. Este, a Dara la iban, iban a debutar como actriz y a m i n Si iba a ser parte de un dúo. Con otra chica, este, pero se fue de compañía. Así que se cambió de compañía, entonces siempre no la debutaron con ella y las unieron a las cuatro. También, este, todo el mundo pensaba que ellas iban a ser como Big Bang versión femenina. Este, también una Miss Corea、eh, se llamaba Honey Lee, iba a ser parte de miembro de 21, pero pues por hacerles el destino, no. Y,、eh, Primeramente, boom, iba a ser la líder de Chu Weniwan, pero porque era la mayor, este. Pero cuando ya entró Dara, este, le pasaron el liderazgo a Ciel, porque. <ríe> sí, vamos a escucharme cantar Sofía. <ríe> no sé, se me ocurrió. De repente dije,、ah, p o r qué no a mandarles este, mis gallitos aquí para homenaje a Chu Weniwan? Porque, pues, esa. Esa canción es de mis favoritas. Este, era un día de d e presión ahí. Este, ya veremos, Sophie, ya veremos. <ríe> ya veremos si pasamos ese audio. <ríe> Ay, qué, qué vergüenza. <ríe> este, para 2WENIWAN, su grupo favorito era Wonder Girls, ya saben. Las Wonder Girls, también unas leyendas del K-pop. Este, super artistas que también, pues, se desintegraron, ya saben. Muy triste. Pero pues así son las cosas. Nada, nada es para siempre. O a veces sí. <ríe> depende. Depende. Si te invierten, pues sí. ¿Cómo? No vas a jurar.、No, pero pues, ¿qué les puedo decir?、Eh, también p u e son s las consideradas hermanas pequeñas de Big Bang.、Eh, primera, el, una canción que se llama h e a d You. p r i m e r a m e n t e se iba a llamar. ¿Puedo decir q u c los heridos aquí en vivo? <ríe> se iba a llamar Fuck You. Este, pero la, la compañía decidió cambiarlo porque m e h i c i era menor de edad y no quería influir de manera negativa. Pues para los fans adolescentes, y p u e si s escuchaban como que esa canción así, pues se iban a ofender, ya saben cómo son, no, no aguantan nada. Y <coughs>、eh, con Will I Am、eh, hicieron una canción que se llama Heading Down. Este, pues ya ven que les digo que、ah, le iban a producir según su disco, pero pues. Que dijo mi mamá que siempre no, entonces, pues siempre no debutaron a, a 2WANIWAN en Estados Unidos.、Eh, fueron el primer grupo en sacar 5 singles consecutivos de la historia mundial. Este, también el video de Come Back Home fue uno de los videos más caros y con un presupuesto súper alto, el más alto que ha tenido 2WANIWAN. Este. Y Porque pusieron c o mucho o m esfuerzo en los diseños、eh, gráficos y para que se viera así como más moderno, entonces g a s t a r o n una l a n o t a El video de Happy fue grabado en Estados Unidos en el 2012.、Eh, si no mal recuerdo, parece que Los Ángeles. Se mira como si fueran Los Ángeles. Eso lo hubiera investido un poquito más, pero sí se mira n como Los Ángeles. El álbum de Crush、eh, establece un récord de, en los, los charting de Estados Unidos. Como el álbum más vendido de K-pop y se ubicó en el 61 puesto de los 200 de Billboard. También, este, antes de debutar, esta Boom hizo una colaboración con Baby, Bo con Baby Boy de Let's See. Este, muy bonita canción también. Sandara, pues salió en el video de I n e e d y o u Girl. I n e e d y o u Girl. <ríe> este, donde se puso pompis postizas ahí de unos calzoncillos ahí. Para que se viera más, más petacona. <ríe> porque ya ven que la darita, pues nada para e n f r e n t e nada para atrás. Entonces sí, le dieron una ayuda i t ahí. Ella contó una anécdota de con T.Y.A. que Que me acuerdo que traía un vestido negro, así bien pegadito. Y Y pues todos se quedaban de, sacados de onda porque pues ya se le miraba como más, más, como o sea, l l a m más trasero. <ríe> y. Este, ¿qué más les puedo decir? Siel、eh, siempre ha, ha declarado muchas veces que, que su hombre ideal es Teddy Park, es un, el productor, ahora productor de las Blackpink. De hecho, si ves el, el disco de Kill, este, todo lo produjo él. Este, antes era productor de 21, y, y Amor Platónica de varias chicas, en especial Siel. Este. El nombre、eh, americano de, de Boom es Jenny Park.、Eh, antes de unirse a la y g e n t e r t a i n m e n t sí, él fue trainer de JYP. Y compartió habitación con Soji. Este... A Boomyamin sí les gusta mucho el anime de One Piece. Y.、Eh, Primero, también decían una vez en 21 TV,、eh, fueron las chicas a visitar a Goye. e g o y e Goye? ¿Cómo es Goye? Goye? La chica que hace este de. Esta, ¿Cómo Esta, a se llama? La protagonista de Boys With Flowers, Yandi. Yo la reconozco por Yandi más que por su propio nombre. <ríe> y. Y pues ella dijeron que también estuvo entrenando con lo que fue Boom y, y, y esta Ciel. Y de hecho iban a, a debutar este, ellas.、Eh, iban a ser, perdón, iban a ser Dara, Dara y Boom. Y Ciel iban a ser Chu w e i Wang, pero pues siempre no.、Eh, Ciel habla francés, coreano, japonés e inglés.、Eh, su papá es físico y también escribió varios cuentos para niños. Por eso, si、sí, él se cambiaba como mucho de ciudades y así, cuando estaba más chica, antes de entrar a, a YG. Este, ella、eh, se, convirtió de, o sea, sí, se convirtió en recluta de YG Entertainment, porque、eh, estuvo esperando a, a YG que saliera de ahí de las instalaciones y le dio un disco, le dio un demo. Y ya YG lo escuchó y le gustó c o m o ella cantó. Entonces este, la llamó para audición y pues la, la aceptó como trainer en la, en la empresa. Y pues ya después se convirtió en la líder de c h u u a n Iwan. Boom ama los elotes. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? porque siempre le hacen c o mucho o m bullying de que Boom y los elotes. Pero sí, Boom ama los elotes, pero se lo prohíben comer porque p u e suelen s g o r d a r demasiado.、Eh, dice, por ejemplo, Dara. Este, cuando una persona no le contesta un mensaje, llega a borrar los números de teléfono. Y dice que varias veces borró los números de las integrantes de Chu w e i w Este, a m i n z y m i n z y fue a la misma compañía de danza de、eh, Joy. Fue a la compañía Millie, Millie, Joy,、pues, right? Joy Dance Academy y Play in Music Academy con Seuri de Big b a n g Yuho y Gohara de cara. Y aparte, este. Hay otra cosa de ella. Ah, ah, ah, ah. No, no fue de ella. Me estaba acordando de otra cosa, pero se me fue, maldita cosa.、Eh, mm, Dara contó que si él le salvó la vida una vez en un terremoto fuertísimo que hubo en Japón.、Eh, dice que Dara, pues, estaba en un último piso. Y si él fue para, para con ella para buscarla, para, porque Dara tenía muchísimo miedo. Y, y si él tenía mucho miedo de que le fuera a pasar algo a su amiga, entonces fue a su rescate. Para morir juntas, yo creo, porque pues, ¿qué s iba a s e r ¿Se iban a aventar del, del p inverso?、Okay. El, el, el apodo más famoso de c i e l es d e Badest Female, la mujer más mala. Y si, si él es la musa de Jeremy Scott, este, una anécdota que di cuenta si él es que despertó una mañana y descubrió que sus zapatillas de casa habían sido. que se habían encogido, que se habían hecho más chiquitas, que su taza del desvío no había cambiado de color, que lo que pensaba haber hecho días antes no había ocurrido jamás. Pero sus amigas Dara y Minzi vieron la película de Amelie. Y basándose en ella, le hicieron un bullying a Ciel y le cambiaron como todas las cosas para que e s t a e、pues, se sacara de onda. Y Ciel、si、confiesa que, que realmente se, plane, se planteó perdón, ir a visitar a un psicólogo porque parecía, pensaba que tenía trastorno de personalidad. ¿no? Este, la verdad, si、sí, tiene la oportunidad de recordar esos viejos tiempos donde está Chu Weni Wan en Chu Weni Wan TV, la verdad te vas a reír demasiado. Está muy bonito y más si los miras ahora que, pues, cuando creo que todos los Blackjacks fuimos a ver, este, cuando supimos que se había, desilus de, se había desintegrado perdón, el grupo, pues fuimos a escuchar, a escuchar las canciones, obviamente, pero fuimos a ver a Chu Winnie n TV. De hecho, creo que de eso nos alimentábamos. de Si no las mirábamos en la televisión, de perdida, í a m o s y mirábamos los viejos tiempos de Chu Winnie n Y sí, la verdad, no te vas a. Arrepentir de, de mirar esos, esos programas tan s u p e r geniales. o s ¿Qué t e les puedo decir? Pues Chu Wani Wan se desintegró ya oficialmente el 25 de noviembre del 2016. Este... Pero p、pues, u el s e 21 de enero, Chiel, Boom y Dara sacan Goodbye.、Eh, Si、sí, él dice que esa canción se la dedica a m i n z y después de que m i n z y dejó la YG, porque pues ellas dicen que se estaban preparando para un nuevo álbum, pero pues como cuando se fue e s t a m i n z y pues ya todos los planes se fueron para abajo y todo acabó. Muchos dicen que si、sí, él culpa a m i n z y pero no es cierto, no es así. O sea, todas las circunstancias, pues fueron este lo que todo lo que pasó con Boom. Pues e s también Mincia no estaba contenta en l Awaji t n Entertainment. O sea, ¿quién no iba a estar contento si pues no te sacan del sótano, obviamente? p、pues. u Entonces, s e pues pasó lo que pasó. Las chicas dijeron adiós. Este, y pues. El día de ayer se reunieron para celebrar su décimo aniversario. La verdad, estoy esperando los subtítulos porque pues no le entiendo a l coreano. Entonces, este, estoy esperando los subtítulos de la, las chicas que Que subtitulan ahí en YouTube. <risa> Así que, pues, esperando a ver qué dijeron. Porque si、sí, supe que estuvieron Como leyendo todos los mensajes de amor que, que los Blackjacks les mandaron. Este Verlas partir el pastel. El pastel, la verdad, tenía la foto. De, la can de su video de Fire tenía la foto de su debut. La verdad, verlas así tan, tan perrazas. <ríe> la verdad, este fue maravilloso verlas juntas porque, pues, pensábamos que no se hablaban, que ya después de, de la separación ya no tenían a d a que ver con Mincy o así, porque que si、sí, él se ve í a ido como por su lado, pero pues, pues no, ya las vimos juntas y. Solamente pongamos changuitos, ya que vieron que todavía siguen recibiendo mucho amor de los Blackjacks. Que se les ocurra grabar algo, no sé. Algo estaría muy bien para su décimo、eh, aniversario. Y pues、um, sigamos sumando años sin olvidarlas. r e c o r d e m o s l a s como lo maravillosas que fueron. Como las, las mujeronas que fueron en su momento. Bueno, siguen siendo por solitario, pero, pero igual como el grupo más. Genial, <ríe> el mejor grupo de todos los grupos que pudo haber. Este sigamos las recordando así, mandándoles todo nuestro amor. Y pues les voy a poner: este, a y esta cosa s e me apagó. Ah no, <ríe> ya me he asustado. Y pues les voy a poner una canción. Después les voy a anunciar mi cancioncilla, ¿sí? mi, mi cover hecho con mucho amor. <ríe> Y ya, pues para, para terminar este especial y ponerles algunas cancioncitas, a ver si se siguen quedando conmigo. Este. Y Terminar este hermoso especial de Chu w e i w a n décimo aniversario. Aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Jessie Jo y esto es. s s o t a n o Turro! <risas> No、to i don't r l I'm a n o r l I'm girl, I'm a g i r I'm a g i I'm girl, I'm a m a i r l I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a g i r i n girl, m a girl, I'm a g i l I'm a g i r I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a r i g i r I'm a girl, I'm a g i m a g i r I'm a g i g i r r i g i r I'm a g a g g i r I'm a g a g g i r Honey, like、all. Yeah, didn't honey, that pull a yacht. Yacht didn't h e、like、y t h a l l a y a c t Tell a gotten in t s sun and h a m e r round, round, turkey d u m d e melody. Yeah, nigga, c h e y'all l i k hunt. Now make it bop, I know I'm a bop, I w a e e p i n h u n G5, G6, boss, I don't i u r e not l i a h All my big boys and big girls, y'all not a dad, I w h e n and G, y'all never say sorry. s a m o chicos. ¿Saben qué? Se me olvidó platicarles que tengo una carta. <coughs> una carta. No, esta vez no es de mis sets para que no se vaya a s u s t a r Juan porque luego se asusta. No, esta es una carta que escribió Dara a los Blackjacks ahora que se reunieron las chicas. <risas> y la verdad me gustaría leérselas. La verdad está muy bonita. Escribió. Son dos cartas. Una la escribió antes de la reunión y la otra la escribió después de la reunión. La primera carta dice así: Hace 10 años que tuvimos nuestro debut. Todavía recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Todas estábamos tan emocionadas y ansiosas por la forma en la que el mundo nos aceptaría. Desde ver nuestros videos musicales hasta votar por nuestras canciones, ir a nuestros conciertos, comprar nuestros álbumes y l i g h t sticks, e ir a los aeropuertos solo para vernos. Incluso vieron 2WanyOne TV. Nos encantó compartir una gran parte de nuestras vidas con ustedes. A través de ese show. Los Black Jacks siempre nos han mostrado formas infinitas de amar y apoyarnos sin importar qué, a través de altas y bajas. Es posible que hayamos, hayamos,、eh, nos hayamos por caminos separados, pero aquí están celebrando nuestro décimo aniversario de, con su Winnie One. Estaremos siempre agradecidos por el amor que nos han dado. Los Black Jacks siempre serán y estarán siempre en mi corazón. Esa t es la primera carta que escribió Dara. <coughs> Unos días antes de esta reunión, que fue el día de ayer, bueno, fue la nochecita de ahora, pero sí, este. Y la segunda carta dice así: En 2009, las cuatro miembros de Chowen i g a n estábamos entusiasmadas con, los, con, el mundo, con el mundo que tenía para ofrecer. No esperábamos que nos dieran los mejores fans del mundo. ¿Fans del mundo? <risa> no esperábamos que tuviéramos fans de muchas partes del mundo. En países que no hablan ni entienden nuestro idioma. Estamos muy agradecidas de que los Blackjacks estaban en todas partes porque p u d i m o s ir a diferentes países, a lugares a los que podíamos ver solamente en mapas. Diez años después, todavía están aquí para nosotras. A través de alegrías y lágrimas, incluso cuando teníamos peinados drásticos y disfraces escandalosos, todavía nos amaban y apoyaban. No puedo creer lo, lo mucho que significan para nosotras cuatro chicas coreanas que solo querían actuar en un escenario. No podemos agradecerles lo suficiente por el amor. ¿Cómo deseamos poder agradecer a cada una de ustedes y darles un abrazo? Pero espero que este mensaje sea suficiente para, por ahora, para mostrarle a los Blackjacks lo que significan para nosotras. Gracias, los amamos. Sarae. ¿eh? <risa> Esta fue la carta que escribió Sandara hace rato. Este, para agradecer a todos los Black Jacks, ay, me da mucha tristeza. Este, para agradecer a todos los Black Jacks este, estos 10 años de apoyarlas, de seguir esperando, ay, se me hace un nudo en la garganta, de es seguir esperando por ellas, ese, ese coraje, ese valor que, que es tenerlas a pesar de, de que ya sabemos que se separaron y todo. Apoyarlas, es saber que a ellas les dolió también esa separación, que fue algo tan injusto. Pero bueno, Forever to anyone... Este. Pues les voy a poner una canción. Ya sé que quieren escuchar mi canción. Les voy a poner la canción, mi cover. Espero les guste, no se rían. Espero les guste, la verdad. Hace tiempo lo grabé ya. Porque, pues, era s u p e r s u p e r s u p e r fan. Sigo siendo fan de, de, de 21. Este. Y un día que estaba como muy triste. Este. Dije, pues, esta canción me gusta mucho. De hecho, al final, la canción dice. Incluso después de un largo tiempo, vamos a recordarnos. Este, porque. En la parte que yo adapté. Dice.、Eh, bueno, mejor escuchen. <risa> es que me da mucha tristeza y. <sighs> ay, ay, ay. Bueno, pues sigamos, sigamos, sigamos. Ya después de, de ponerles mi cover y una canción más, ya para despedirme este, de este especial y ponerles la canción que me pidió Katia. Porque le dije: Espérame, Katia, déjame terminar mi especial y te pongo la canción que te prometí. Uh, da, me da tristeza, Sofía. es Así como、oh, voy a llorar. Este, ¿Y qué les puedo decir? Pues recuerda que estás aquí en Sotano Turro. Yo soy DJ Jessy. Joe este, este es el especial de 2-21. De mí para ellas. Para demostrarles mi gran amor. Este cover lo hice hace tiempo. Ay, sí, lo hice hace tiempo ya. Espero les guste. No. s e v e n a reír. Bueno, si se ríen, pues no importa. <risa> yo me quedé, saqué eso, esa canción, saqué esa canción para para demostrar tanto, tanto amor por ellas. Este, y espero la disfruten. Así que, pues yo soy DJ Jessy, yo, esto es Otano t u r o estás en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos para despedirnos. <risa> どうしても私の a とを知っているの n 私のこと a 知 c ているのは、私のこ o を知っている o s 私のことを知っているのは、私のこと o 知っているのは、 Noturro con DJ Jens y,、yes y, yes、y yo. Ya regresamos, chicos, para despedir este especial. Espero les haya gustado el cover. Sí, lo hice hace bastante tiempo. La verdad, tiene como una historia. En ese tiempo, Chubon y Wan todavía no se desintegraba.、Eh, a mí me habían roto el corazón. Entonces. Esa canción, la verdad,、eh, la dediqué este, para una persona que fue muy especial para mí. Entonces, yo creo que por eso también está como muy sentimental. Porque al final la, la arreglé. Este, que la letra dice: Fuiste mi amor de juventud, fuiste mi todo y se acabó. Espero que nunca me olvides. Este, y recordemos lo que fue. Pues hasta el que el tiempo nos apague, o sea, hasta que fallezcamos. ¿no? Entonces, este, sí, la verdad es como muy triste recordar, pero muy bonito también. Y pues、eh, dije, esta canción la voy a utilizar para este décimo aniversario, para este especial súper bonito. Que, que dije, ¿Por que e dije, qué no lo voy a hacer? Dije, p o r q u é se lo merece Chu Weniwan, el grupo. Mi grupo favorito, mi girl band favorita. Este, y por los siglos de los siglos, creo que nadie va a llegar a ese lugar como girl band para mí, no sé, para los demás. Este, pero sí, sí, marcó muchas cosas en mi vida.、Eh, esa canción me gustó mucho, me gusta mucho. Este, me trae muy bonitos recuerdos. <ríe> muchas gracias, s o f h i Quiero agradecer t a m b i é n a los chicos que todavía me siguen aquí. s o f i que no se ha ido, DJ Leslie, a Katia, a Juan,、ah, muchas gracias, s o f i perdón, este, a los chicos que estén en WhatsApp, casi no me puedo asomar por WhatsApp yo, este, a los que nos siguen en nuestras páginas donde está el reproductor, que son God7 Agastas México, WS Fire One Versus de Corazón México, God7 México, Blog Oh My Opa, Cerdo Conejo, Hace Love Stories, Dramas y Películas, Jesús Club de Fans, Y Blackpink e n d You Are y o Sí, te lo paso. <ríe> te lo paso para que me sobornes con el, con el audio. <ríe> este. Quiero mucho, mucho, mucho, mucho agradecerles por haberse quedado con, conmigo c o n esta noche. Ahorita les voy a poner canciones que no son de. Bueno, si son de 2W1 si me las piden, obviamente. Pero pues ya este, canciones de YG. Este, espero les haya gustado mucho. Que se hayan divertido. Creo que. Este, pues yo nada más me quedo. Yo creo que unos 50 minutos más, <ríe> porque me tengo que ir de chuper de Uber a recoger a mi padre. Entonces, pues los que se quieran quedar, bienvenidos. Y、si、los es que no, pues que tengan muy bonita noche. Esto fue s o t a n o Turro, especial、eh, décimo aniversario para 221 de mi parte. Espero les haya gustado. Estoy muy feliz. Muy feliz, la verdad. Cuando estoy escuchando la canción, que se me pongo a llorar. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que me、eh, sigan el, el siguiente viernes, estén conmigo. Vamos a ver qué se me ocurre para, para entretenerlos y que nos r e a m o s ya después de este viernes lloroso. Por su buen igual. También quiero mandarle muchos saluditos y muchos besos a. Uno de mis amores platónicos, Tejan, que cumplió años. s y e y Muchas felicidades. Vamos a mandarle unos niños celebrando y y y Muchas felicidades a Tejan. Tejan Okwa. Este, por ser un cantante súper maravilloso con una voz súper hermosísima. Muchísimas, muchísimas felicidades. Aunque ya se haya casado. Muchísimas felicidades. Aunque me lo seguiré sabrosando, o v s t é o no esté casado. Este. Pero sí es.、Eh, muchísimas gracias por haberme escuchado aquí en especie, este especial. Si abro el micrófono, ya va a ser para decir u r a s cosas raras. O nada más para decirme, ya me voy de Uber o algo así. Así que, muy buenas noches para este especial con Surely One. Y les voy a poner la canción con la que debutaron, f i r Para cerrar, les voy a poner la canción, su última canción que fue Goodbye. Así que. Sacan sus c l í n e c a s Les voy a poner el inicio y su final. Así que muy buenas noches. Esto fue Radio K-Pop México. Esto fue s o t a n o Turro con DJ Jess y yo. Bye. Bye. But w e here now, and we bout to set the roof on fire, baby. u h o h You better get yours, cause I'm getting mine. すいません。 El barrio terrestre. e s b ó n y van s u s patronas, baby? ¿Cansado de esperar a que tu artista salga del sótano? Te invito todos los viernes a las 8 de la noche a Sótano Turro con DJ Jess y yo para que saques a tu artista favorito y la radio se llene de flow. Es una por radio, que por México la música que se acosa. t